Hola,、bueno, ¿cómo están amigos? Estamos iniciando nuestro segundo directo de Planeta Urantia un poquito más temprano, porque estamos teniendo problemas con la energía eléctrica en la zona donde, donde su servidor radica. Mi nombre es Jorge á r c e g a yo soy Agondonter, yo soy uno de los administradores del proyecto Planeta Urantia y estamos en esta segunda ocasión con ustedes. Y pues vamos a comenzar con el segundo directo en lo que empieza a conectarse la gente, en, en lo que empieza a conectarse nuestra audiencia. Les platicamos para aquellos que, que están en, en, en diferido, pues de que、eh, el día de hoy vamos a transmitir temas polémicos, hablar un poco sobre temas polémicos desde el punto de vista de la filosofía urantia.、Eh, estos temas, los cuales nos sugirieron en nuestro primer directo,、eh, en su mayoría no son tratados, no son hablados en, en los documentos del libro de Urantia. Pero a la luz de las enseñanzas de la misma revelación, haremos una disertación y este, analizaremos cuál podría ser la explicación de por qué ocurren dichos fenómenos. Los temas que vamos a abordar son el aborto, es uno de los temas que más nos pidieron, el suicidio, qué pasa con las personas que se suicidan, o qué creemos que puede pasar con las personas que se suicidan, y también,、eh, bueno, así de rápido, vamos a tratar. Lo que es el tema de la eugenesia, otro tema s u p e r polémico, el cual hasta cierto punto se trata en el libro Durantia. La reencarnación también fue otro tema que nos pidieron, y este, todos ellos los abordaremos brevemente, contestaremos las preguntas que ustedes nos hagan, y pues filo,、eh, haremos una especie de, de, de análisis filosófico、eh, respecto a todos ellos, desde la cosmología del libro Durantia. Este es el segundo directo que, que compartimos a través de nuestro canal de YouTube. Próximamente haremos también directos. Nos pidieron ya、eh, que hagamos transmisiones en vivo a través de Facebook.、Eh, hace una semana exactamente hicimos una colaboración con un canal de YouTube este, que es hermano,、eh, que se llama Irradiando Luz. Lo compartimos en nuestras redes sociales. Fue una experiencia muy placentera. Tocamos algunos de los temas que vamos a ver el día de hoy. Eh, pero de manera muy general, y obviamente, pues queremos、eh, compartir con ustedes las mismas opiniones que dimos en ese espacio. Ya están llegando los espectadores, entonces、eh, yo creo que ya es hora de, de comenzar con, el, con los temas, con la temática. Siéntanse en la libertad de, de, de participar a través del chat. Y、eh, bueno, aquellos que vienen llegando de las, de las redes sociales, ya avisamos en Twitter, avisamos en Facebook y en Instagram. Acerca de lo que se va a tratar este directo.、Eh, creo que hay unos pequeños cortes en la transmisión. Vamos a ver. No sé si me escuchen. No sé si se escucha. ¿Me pueden confirmar si se está escuchando el, el chat, por favor? Yo aquí en el video,、eh, en el transmisor de video, lo veo todo bien, pero no me estoy escuchando yo mismo. Si tienen forma de, de comentarnos, si se escucha todo bien, para comenzar ya con los temas, el desarrollo de los temas, les estaríamos muy agradecidos.、Eh, otra de las cosas que ocurrieron en esta semana previa al directo y entre el directo anterior, que fue meramente para saludar e iniciar la segunda temporada de, del proyecto Planeturantia, a、eh, d fue la situación del grupo de Facebook.、Eh, a través de mensajes de correos y de inbox en Facebook nos dijeron que sí. Que、eh, sería muy conveniente que tuviéramos un grupo para interactuar entre lo que es la comunidad de, de, de visitantes y de suscriptores de Planeta Urantia. Entonces, a,、eh, terminando este directo, vamos a fundar el grupo de Facebook de Planeta Urantia, donde todos vamos a poder interactuar, donde todos vamos a poder、eh, publicar, que era algo que nos pedían, oye, yo quiero publicar, yo quiero compartir lo que opino sobre el libro Urantia. Entonces,、eh, nos pareció muy buena idea. Nos van a ayudar a administrarlo. Los integrantes de Planeta Durante vamos a administrarlo. Y, con, y a medida de que alguien se vaya ofreciendo, vamos a ir agregando administradores del grupo. Entonces,、eh, estamos viendo ya cinco espectadores. Agradecemos a todos ellos. Hay un problema. Este, bueno, me está confirmando Car Carla Narváez que se escucha todo bien. Yo no me escucho. Yo no me escucho, pero esperemos que. Que me estén escuchando ustedes a mí, que es lo importante.、Eh, saludos, Eric Mora. Hola, qué gusto. Realmente, Eric. k Muchas gracias. Agradecemos también a, a Carla Narváez que nos haya confirmado que se escucha todo bien. Yo no estoy recibiendo retro de, de YouTube. En que todo se esté escuchando bien y que podamos comenzar con, con este directo. Y bueno,、eh, una de las, de las principales inquietudes. Eh, tienen aquellas personas que no conocen el, el libro d u r a n t i a y que por primera vez se acercan a la quinta revelación, este, y es una duda muy legítima y es una duda casi natural que tienen las personas que ya tienen ciertas creencias:、eh, es ver a, a la gente que, que sigue la filosofía d Durantia como una religión o un grupo、eh, con fines de lucro. Eh, muchas veces en los congresos, en los foros, en las charlas públicas que se da del i b r o durante, nos hemos topado con esa inquietud. Nos preguntan: ¿Ustedes qué son? ¿Son una secta nueva? ¿Son una religión incipiente? ¿Son una organización, una asociación? Y lo que les comentamos a todas esas personas que tienen esa duda legítima es que no somos absolutamente nada de eso.、Eh, somos un conjunto de seres humanos. Que buscamos la verdad en la existencia de un más allá, la veracidad de unos documentos r e v e l a d o u r a n t e y nada más. No tenemos mayores pretensiones, no tenemos、eh, aspiraciones de poder, ni aspiraciones políticas, e incluso ni aspiraciones religiosas. Con muchos lectores del libro d u r a n t e a que. Eh, lejos de alejarse de la religión que anteriormente practicaban, terminan regresando a su religión y terminan creyendo y comprometiéndose con la religión que tenían previo a descubrir la quinta revelación. Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno porque fomenta la tolerancia, fomenta el entendimiento con la familia este, y evita choques. Es algo que yo podría recomendar que, ante esa pregunta que, que se nos hace constantemente, de decir. ¿Ustedes qué son? ¿Son una religión? ¿Son una secta? ¿Son una organización? ¿Son un grupo político? Simplemente somos buscadores de la verdad.、Eh, simplemente somos gente inquieta. Somos、eh, seres espirituales inquietos.、Eh, y seres espirituales con ganas de aprender y con ganas de saber.、Eh, la quinta revelación es cierto que nos da muchas respuestas, pero hay otras muchas que no. Y algunas de esas respuestas. Vamos a tratarlas en este directo. Hay algunas cosas en el libro Durantia que no se mencionan, y, y, y eso, la verdad, es algo extraño, pero por algo lo hicieron así los reveladores. La personal y la de los que hacemos el proyecto Durantia es creemos que, que el omitir esos temas que vamos a hablar hoy es a propósito, es completamente a propósito. La revelación de Durantia ya va a cumplir 100 años, eh, eh, comenzó a darse. Uh, uh, en los años 20 del siglo pasado, y, y muchos de los temas e hoy eran vigentes en, la, en aquel entonces. Muy probablemente los reveladores sabían que estos temas iban a estar en boga durante mucho tiempo, durante décadas, durante decenas de,、eh, decenas de años. Creo que omitieron hablar de ellos precisamente para generar el análisis, para、eh, proponer un reto a la humanidad. Una vez dada la revelación, ¿qué hacer con ella? ¿Cómo utilizarla en estos casos y en estos temas? Entonces, vamos a comenzar. Agradecemos a Pablo Davi, d Fernando, que se escucha todo muy bien y se ve todo muy bien en el directo. Desde Ecuador, él nos escribe. José Luis Jiménez, muchas gracias. Igualmente, saludos, José Luis. Estamos transmitiendo nosotros desde México, desde el occidente de México, un, un estado, una ciudad que se llama Tepic Nayarit. Es una ciudad muy pequeña. Pero bueno,、eh, donde quiera vemos Urantians, donde quiera,、eh, por doquier, sabemos que、eh, nos gusta y, y sobre todo que nos interesa hablar sobre la quinta revelación. Nuestro esfuerzo, nuestro proyecto se llama Planeta Urantia y para eso estamos aquí. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema polémico: d el suicidio. El suicidio, tal y c o m e n t a b a en el directo que hicimos con nuestros compañeros de Irradiando Luz. Es uno de los pocos temas, prácticamente no se menciona nada en el libro de Ura. Es muy poco lo que se menciona sobre la posibilidad de la autodestrucción de una personalidad. Se indica、eh, cuáles podrían ser las consecuencias de que una persona se autodestruya o renuncie al plan de ascensión. o b m e n t e el objetivo de toda personalidad mortal, el. Crecer espiritualmente una vez dada la muerte material y durante la misma, obviamente, hasta llegar a Dios. Ese proceso podría considerársele una especie de suicidio. Pero el suicidio en la etapa material realmente no se aborda específicamente y detalladamente en el libro Durante.、Eh, dice: Todo muy bien, les mando un cordial saludo.、Ah, muchas gracias, Sergi. Igual saludos también para ti. Dice, somos seres espirituales inquietos. Es, es, es muy buena respuesta. Y créanme que es,、eh, funciona muy bien, n、eh, Funciona muy bien decirlo así. Soy un ser espiritual inquieto. o y a no lo soy, sigo、sí, siendo musulmán. Y, y ya, es contundente y es útil. Saludos desde, desde Quito, Edu78. Saludos desde México. Entonces,、eh, esa particularidad del tema del suicidio. Lo vuelve muy atractivo en cuanto a él, en cuanto a charlar y a desmenuzar su figurante. ¿Por qué? Porque nos abre muchas posibilidades de interpretar el porqué del suicidio como una, como una manifestación humana. No podemos negarlo. Es más, lamentablemente, todo en países de. Del tercer mundo, que es d o n d e nosotros podemos hablar porque vivimos en uno de ellos,、eh, está en pleno crecimiento.、Eh, al igual que la desesperanza, al igual que, la, al igual que las, las, los problemas sociales, el suicidio、eh, va en pleno, en pleno crecimiento y pareciera que, que, que la juventud es la que、eh, los menores de 25 años, los millennials, a los cuales se les nombra así, Este, pareciera que es un, un recurso o una salida que están tomando.、Eh, un par de días que tanto en medios locales como en medios nacionales、no、sé, se hable de un suicidio,、eh, no pasa un mes en el que no nos entremos del suicidio de, algún, de alguna estrella pop, de alguna persona famosa. Le hace pensar mucho a la gente por qué ocurre, e、no? p o r qué ocurre el suicidio?、Eh, ¿Qué lleva a las personas a tomar medidas así? Y nosotros, haciendo un análisis a partir de lo que enseña el libro Durantia, eh, podemos, eh, nos atrevemos a catalogar al suicidio como un auto-boicot.、Ah, como una, este, una, una forma, una forma, la verdad,、eh, equivocada. Equivocada, y, y no con eso queremos decir que es cobarde, porque para suicidarse, la verdad, hay que ser valiente. Eh, no es fácil una, un arma o algún veneno o algo y, y se autodestruye. La autodestrucción viene después de un proceso de, de, muy, de, de, de decaimiento espiritual. Entonces, el suicidio es la culminación precisamente de un autoboycot, de unas ganas de no continuar una carrera espiritual que es natural y que está impregnada en, en el ADN del ser humano. Da ese auto-boicot por los factores que ya hablamos, este, entre los que están la poca espiritualidad, la, la poca visión a largo plazo de, de la vida y、eh, el abuso de sustancias, que eso es algo que, que cada vez más ¿verdad? nos preguntan: tengo una duda, según la interpretación del libro Durantia, ¿qué sucedería si una persona por alguna enfermedad, llámese mental, de algún tipo se suicida? Muy bien, ahorita vamos a hablar. Una de las dudas que tengo es referente a qué sucede con las personas que mueren antes de los 17 años. Te agradecería mucho en su momento. Muy bien, muy bien,、eh, LG Sánchez y Mora. Vamos a contestar esas dos preguntas. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? Sean menores de edad, sean casi niños, que esa tendencia va, va a la alza y es lamentable, la verdad. O sea, de cualquier edad, tenga enfermedad mental o no. Pareciera que tenga enfermedad mental o no, pues el suicidio, el suicidio se debe precisamente a la autodestrucción de uno de los espíritus que, que rigen la vida humana, en la vida material, que es el instinto o el espíritu de conservación. Una vez que una persona se desconecta del espíritu, que son siete,、eh, se r e l a t a muy bien en, en el libro d u r a n t u e Uno de los principales este,、eh, espíritus que es compartido básicamente por todos los seres vivos del universo, llámese n vegetales, llámese n animales, llámese n primates, cualquier entidad material posee ese espíritu, que es el espíritu de la, de, de la autoconservación.、Eh, una vez que un ser humano se desconecta de ese espíritu, quiere decir que su nivel espiritual y mental ha bajado a tal grado. Que ya no es capaz de mantenerse conectado a esos ámbitos de mente y de espíritu avanzados. En la conexión, el ser humano podría considerarse como espiritualmente muerto, a pesar de que su cuerpo siga operando.、Eh, nos atrevemos a afirmar, de manera personal, me atrevo a afirmar que todos los suicidas、eh, previamente estuvieron. Eh, espiritualmente muertos. Para poder cometer el suicidio, tuviste que haber matado todos los instintos de conservación que tenías y no hallar ninguna otra salida.、La、enfermedad, sea por un problema mental, por un problema emocional, pero la desconexión es inminente, si no, no serías capaz de suicidar. Y, y aunque suene cruel, el suicida no tiene oportunidad、ah, eh, de, de resucitar, de. de De ser transferido a los mundos de estancia de manera inmediata, simplemente porque ya no tiene la capacidad espiritual para trascender. Hay una pregunta muy, muy constante que se nos hace: Oye, los suicidas son transportados seráficamente, son llevados a los mundos de resurrección,、eh, de inmediato no, como ocurriría muerte material, estando él sano mentalmente y espiritualmente. Así, porque deja de cumplir los requisitos e l suicida de básicos para el transporte seráfico, para la inseración y para ser llevado a los mundos, a los mundos de resurrección.、Eh, hay unos requisitos básicos para poder resucitar al tercer día, eso es obvio.、Eh, se necesita cierto nivel espiritual, cierto nivel mental, y este, el suicida los carece.、Eh, lamentablemente, y es muy triste verlo así. Pero es una explicación que nosotros solemos dar, desilusiona a muchos porque hay gente que ha llegado a cometer suicidio、eh, siendo una buena persona. Algo lo haría suicidio, pierde esas conexiones、eh, con, con los circuitos del espíritu, pierde la conexión con el espíritu de la autoconservación y, y pierde esas capacidades para poder ser inserafinado. Y ser trasladado. ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con la mente? ¿Con la esencia de ese suicida?、Eh, bueno, pasa lo que nosotros hemos dado por llamar espiritual.、Eh, otra de los términos que, que hemos acuñado en, en los videos de Planet Durante. El mismo espiritual es aquel estado, aquella dimensión, ni el tiempo ni el espacio. Y ahí queda ese espíritu, esa mente resguardada. Para cuando venga el próximo juicio d e planeta, el, el próximo juicio de una era. Es ahí donde ya tendrá esa segunda oportunidad, y ahora sí será en ser afinado, y ahora sí pasará a los mundos de, de resurrección, y ahí ya podrá continuar con su carrera、eh, hacia, hacia el creador de todas las cosas. Pero mientras tanto, no es posible resurrección por el bajo nivel al que tiene que llegar un suicida, tanto mental, Y espiritualmente, este,、pues、para, para cometer ese acto. Es muy triste, la verdad.、Eh, el suicidio, el suicidio、eh, se incrementa mucho en sociedades ignorantes、eh, sobre la espiritualidad. Aquellas personas que son analfabetas del espíritu, podré llamar seres así, son los más propensos al suicidio. Por eso la religión y, y la espiritualidad son tan importantes.、Eh, en la actualidad se menosprecia mucho a la religión. Puesto un, una etiqueta de peligrosa, de, pero no, tiene su razón de ser, por algo existe, si no ya hubiera desaparecido. Y una de las principales eh, eh, cosas en las que ocurre tener un pensamiento religioso, aunque sea básico, es eso: la religión alimenta el, el instinto de conservación y, sobre todo, fortalece con esa, es, ese circuito del espíritu que es el de la autopreservación. Dice, saludos amigos desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Ay, muchas gracias, estamos desde México nosotros. Me da gusto que el libro sea muy bien recibido en Latinoamérica. Claro que sí, cada vez sabemos más lectores en Latinoamérica, en Centroamérica sobre todo, el crecimiento ha sido exponencial.、Eh, de repente, revisando las estadísticas de ventas de libros durante en, en librerías online como Amazon, muchas de ellas son en España, en Centroamérica, en México, obviamente. Y no se diga en Estados Unidos, ¿no? Pero hablando de, de Latinoamérica, es Centroamérica el lugar donde más lectores eh, eh, se están incrementando. Dice, más que aquí en Estados Unidos, así es, así es,、eh, las estadísticas así lo demuestran, y la verdad, es, es, son muy buenas noticias, son muy buenas noticias porque es el mundo, en Latinoamérica y sobre todo Centroamérica, México、eh, y Sudamérica, donde, donde más necesitamos ese. ese Mensaje de esperanza y ese mensaje de, de, de ganas de vivir que nos da el libro d o r a r i o ¿Por qué? Las o del suicidio y de las depresiones así lo d e m u e s t r a La gente se nos, está, se nos está matando. No solamente nos están acribillando los cárteles, no solamente los fenómenos eh, eh, como los sismos, como los huracanes, ¿no? Nos estamos matando a nosotros mismos. Y, y son nuestros niños, son nuestros jóvenes lo que lo están haciendo. Entonces, el libro Durante llega con un impacto en un momento muy bueno para nuestros países. Dice hoy estar en esta charla, nos comenta Ángela Michelle Montero. Muchas gracias, Ángela, aquí estamos. Dice: ¿Cuántos libros o ediciones de Planeta Durante existen? Bueno, el, el, el libro, la quinta relación se llama El libro Durante. O los documentos de Urantia. Planet a Urantia es el nombre de este canal de sociales. Es un nombre, vamos, que nosotros tomamos, pero el documento al cual estamos haciendo referencia en estas charlas y en nuestros videos es el libro de Urantia. Este es una,、eh, fue un comentario de Máximo Valentino Rorschi.、Eh, Planet a Urantia es el nombre de este proyecto, pero el documento al que nosotros hacemos referencia es el libro de Urantia. Puedes buscarlo en librerías sobre internet. En la descripción del video, al final, vamos a dejar un link para leerlo en línea. Y aunque siempre es más recomendable leerlo en papel, pues ahí está mientras lo consigues. ¿no? Dice: Perdón por mi ignorancia, soy nuevo. No te preocupes, máximo. Nuevos y aquí todos venimos a aprender. Entonces, respecto al suicidio, este, esa es la explicación que podríamos dar. El suicidio es un auto boicot. Al fin y al cabo, el suicida, deshacerse de sus responsabilidades y deshacerse de sus problemas y está cansado de estar vivo, al final va a terminar reviviendo. Va a continuar su vida. Tarde o temprano. Tarde o temprano va a llegar a los mundos de resurrección. Y ahí es donde se dará cuenta de su error. Del tiempo que perdió. De, de haber echado por la borda la experiencia material. Es cierto que la vida material es dura. Y, y, y, y nosotros podamos dar cuenta de eso, ¿no? Nosotros que vivimos en el tercer mundo, hay, otras, hay otros lugares que todavía están un poco peor que nosotros, África y, y, y, y ciertos lugares de Latinoamérica que son tan peligrosos. En el primer mundo, la verdad,、eh, tienen sus problemas, sabemos que también la vida de ustedes es dura, pero, pero no s、si、é q u p e puede ser la vida acá. Acá es terrible, acá es terrible vivir cada día y enfrentarse y, y no perder la fe. Acá es un gran mérito. El suicida que se a u t o b o i c o t e a para dar sus responsabilidades y sus dolores es un chasco al ser resucitado, porque se va a dar cuenta de que esto continúa, se haya matado o no. Es un gran desperdicio el el, el parar. El renunciar a la carrera material y a la carrera espiritual. Decían en el canal de, de nuestros compañeros de Irradiando Luz: el suicidio equivale a ser un alpinista, a tener un objetivo, que es el de subir e l Everest. equivale a ponerte una borrachera un día antes de subir e l Everest. Es un autoboycot. No tiene ningún sentido. Mejor es. Tu objetivo es llegar a la p u m b r e a deberes. Es posible. A lo mejor no vas a quedar tan bien entrenado como un profesional, a lo mejor no va a ser suficiente lo que hayas entrenado, pero tu esfuerzo por llegar a esa cima, así aplica con la vida material. La vida material es un simple entrenamiento, muy pequeño, es el 1% de la vida general. Sí, estoy yéndome arriba en los números. Entonces, vamos. Tan pronto en ese 1% es un desperdicio. Entonces,、eh, si ustedes tienen a una persona que, que crean que tiene pensamientos suicidas、eh, y está pasando por una depresión, que les sea posible a ustedes ayudar y contar、eh, lo lleno de vida que está el mundo después de morir,、eh, perdón, de todo lo lleno de vida que está el universo después de morir aquí.、Pero、el mensaje del libro d u r a n t í a es muy motivador al respecto. Yo he conocido de gente que tiene pensamientos suicidas que después de saber y leer el libro Durantia han renunciado a ellos. Entonces, la labor está también en cada uno de nosotros que sabemos esto, que tenemos esta información del libro Durantia y nuestra, nuestra obligación es hacérselo llegar a esa gente. ¿no? Saludos desde Argentina, Máximo. Ah, sí, ya te habíamos saludado. Muchas gracias. Dice Ángela Michel: está la APP para ellos. Y la letra se ve muy bien y trabaja muy bien, la recomiendo mucho. ¿Te refieres a la, a la APP del libro Durantia, Ángela?、Eh, nos habían comentado que tenía muchos problemas, pero eso fue hace algunos meses. No sé si ya mejoró y si la, y si la recomiendas, ¿no? Generalmente Android, entonces no había. Pero habíamos recibido comentarios de que era muy mala, se trababa, eh, eh, no pasaba bien entre capítulos. Sí, así es, nos, coment, nos confirma Ángela. Ah, muy bien, nueva forma ya efectiva en la que podemos leer el libro durante. Entonces, gratuitas,、eh, obviamente lo recomendable es el libro, ¿no? Dice: En Argentina aparecieron muchos casos de suicidio, es por eso que me interesa para poder ayudar. Muy bien, muy bien, máximo. Esa es la intención. Nosotros poseemos una información muy valiosa al. al A leer, y que es cierto que, que nadie llega a ser experto en, en esta revelación, es muy amplia, es muy compleja, pero y sobre todo en estos temas donde el libro Urantia no dice exactamente qué pasa espiritualmente,、eso. cómo ve el resto del universo a un suicida. No lo dice exactamente como con otros temas. ¿no? Entonces, está en nuestra obligación, y está en nuestra labor y en nuestro derecho. El poder in,、eh, interpretar esa información y nuestra、no、interpretación es esa. El suicidio es un autopoicot. No vale la pena. Es una pérdida de tiempo. Y al fin y al cabo, si el suicida pretende evadir sus responsabilidades, no, señor. Esto continúa. Esto y la carrera、uh, hacia el padre, porque es así, es una carrera de ascensión. Es mejor si la vives completa. Es mejor si entrenas c o m p l e t o A lo mejor tu esfuerzo o a lo mejor tu entrenamiento no, el mejor, no fuiste el mejor de los seres humanos. El renunciar a u n a carrera que estás obligado a llevar es un, es un sinsentido. Dice, claro que continúa el camino espiritual, nos comenta El G. Sánchez. Lamentablemente es el tiempo desperdiciado. Por eso hay que aprovechar cada hermoso día para crecer espiritualmente. Exactamente, El G. Ese es el punto. Respuesta ante el suicidio. O sea, lo opuesto al suicidio es la vida. Es la vida, por dura que sea. Por dura, por más dura que sea. Siempre va a haber alguien peor que nosotros. Eso créanlo. Y basta con salir a cualquier calle de país latinoamericano, africano o asiático de tercer mundo. Quien ha ido a la India, no me puedes mentir. Y ahí está la vida dura. Esa es la vida dura, señores. Y la gente está ahí luchando. Hasta el último momento, aferrándose a la esperanza. Y se.、Eh, así, así aprovecho para leer en cualquier parte.、Eh, nos siguen mencionando y nos siguen recomendando la aplicación de, de Apple, de iOS para. Entonces, muy bien, vamos a buscar el, el, el link a la App Store y lo vamos a agregar ya a los videos.、Eh, no la habíamos recomendado porque nos habían dicho que era muy mal el funcionamiento. Entonces, si tú no lo confirmas, Ángela, y,、si、y si ya tienes tiempo usándola, Definitivamente es recomendable. Dice: Yo personalmente tengo muchos conocimientos espirituales, y, y esto suma. Si te refieres al conocimiento del libro Durantia, definitivamente. Eh, eh, previo yo a ser lector del libro Durantia,、eh, tuve mi propia búsqueda espiritual, pero yo, previo a eso, era ateo. Me da mucho trabajo tener muchos conceptos del libro Durantia, porque son un salto exponencial para mí. Y sé que la mayoría de la gente que tenía unas convicciones buenas y que tenía amplio conocimiento de su religión, para ellos es más fácil entender conceptos del libro durante. Entonces, si, ustedes,、eh, si es el caso de ustedes, no desperdicien esa oportunidad. Las religiones,、eh, ya cerrando lo que es el tema del suicidio, son muy buenas. Son, son, son previsores, son amarres o son sogas o son cuerdas a las que uno se puede tomar. Y atajar situaciones、eh, tan desagradables como el suicidio, para evitar el autoboicot. Es cierto que la vida es corta, es cierto que la vida material es dura, es cierto que las alegrías son pocas, pero todo eso vale, todo eso vale, sobre todo para los creyentes y sobre todo para aquellos、eh, como nosotros, los lectores del libro durante que sabemos ya.、Pues、no nos autoboicoteamos. La, entrenemos, salgamos adelante. ¿verdad? Muy bien, este,、eh, dicen que. Ah, Máximo. Ah, muy bien, así es. Cecilia Caswell,、eh, nuestra amiga de r e v e r e n d o Luz, pasada en directo con ella. La verdad fue una experiencia、eh, bastante agradable,、eh, la pasamos muy bien. Y próximamente vamos a hacer directos con más canales. Que tratan temas espirituales y, sobre todo, del libro Durantia. Nuestro propio canal hará sus propios directos. Recuerden, así se lo mencionamos en la primera emisión que hicimos en directo hace algunas semanas. Cada viernes,、eh, fin de mes, vamos a hacer un directo tratando diferentes temas o temas en específico. En esta ocasión son temas polémicos a la luz del libro Durantia. Primero el suizo de él.、Eh, aquellos que vean esta emisión en diferido, si gustan no. Dejarnos sus opiniones en los comentarios y ahí mismo le daremos seguimiento a los comentarios y a lo que acabamos de mencionar acerca de eso. Otro de los temas fundamentales: f u n d alguien m e n t a e s a l empieza a conocer el libro Grantia, es ¿qué opina el libro Grantia sobre el aborto?、Eh, hasta cierto punto han intentado difundir el libro Grantia. Esta pregunta es básica: básica. ¿Qué opina el libro Durante sobre el aborto? El aborto, otro tema también, del cual prácticamente no se trata,、eh, es muy poco lo que se habla respecto al aborto o al a la interrupción del embarazo en el libro Durante. Pero sí se insinúa lo siguiente, y esto ha causado mucha confusión y, y por lo mismo se le ha tildado al libro Durante como un libro, cuando es todo lo contrario. Eh, en el libro de antes se menciona que el ajustador de pensamiento llega a un ser humano, o a un bebé, o a un niño, una vez que es capaz de tomar una decisión moral. Es decir, la primera vez que tiene, tiene、eh, se podría decir, la mentalidad como para decir una mentira, o la primera vez que toma la decisión entre hacer algo bueno o hacer algo malo. o La primera vez en la que va más allá de sus propios intereses, etc. El libro durante le llama que,、eh, bueno, menciona que el ajustador de pensamiento, es decir, el fragmento que viene directamente desde el Padre Universal hasta el ser humano, es otra vez que se hace la primera decisión moral. Y eso ocurre aproximadamente en mundos como el de nosotros, entre los cinco y los siete años. ¿Qué quiere decir? Que previo a que ese ser, ese nuevo ser, ese niño, ese infante, tenga un ajustador de pensamiento, se le considera solamente una espiritual, pero no un ser humano completo. Esto, muchas personas que consideran el aborto como una y de beneficio para la humanidad, lo han tomado y han dicho: el libro grande es abortista. Podemos deshacernos de los niños porque no tienen algo. O los fetos, o el producto, como se le llama ya en los países de primer mundo. Los países con agenda proabortista. Sí, el libro Durantia eso m e n c i o n El libro d u r a n t i comenta que sí, antes de recibir el ajustador de pensamiento, es decir, el fragmento de Dios que viene desde el paraíso y que se inserta para. Precisamente、eh, iniciar un proyecto de ascensión hasta regresar a Dios. Previo a eso, el niño, el infante, se le puede capturar no humana, hasta cierto punto. Así podría interpretarse, si uno lee literalmente lo que se dice en el libro Durante, si uno es y si uno es cuadrado al respecto. Pero hay un matiz que el libro Durante también da. Y es todo su discurso alrededor de la importancia de la vida material. El libro Durantia es un libro provida, provida material. Y el libro Durantia le da un lugar a la vida material, a esta que estamos viviendo, viviendo ustedes y yo, enorme. De hecho, podría decirse que en esta etapa de creación universal, recuerden que estamos en la segunda etapa, en la segunda edad de creación universal, es importante la vida material. ¿Por qué? Porque en la primera etapa, donde se creó todo el mundo espiritual, donde se crearon las primeras moradas, donde se creó el paraíso, etc., todo era perfecto. Todo estaba diseñado para la perfección. En esta segunda edad, en esta segunda etapa, que es en la que estamos viviendo nosotros, estamos viviendo la edad de lo imperfecto. Por eso es que la humanidad y los seres materiales somos imperfectos. Y empezamos desde cero, cada quien en su carrera. Eh, todo gira alrededor de eso. Toda la, toda la administración universal gira en torno a hacer que la vida material trascienda y llegue a volverse perfecta. Individualmente, después, es, después como planetas, después como sistemas, etc. A todo eso se le llama edades de luz y vida. Una vez que un planeta. Tiene una, una humanidad con una masa crítica de gente avanzada espiritualmente, se vuelve un mundo de luz y vida. Después, eso mismo pasa con el sistema planetario al que pertenece dicho planeta. Después, eso pasa con los sistemas, con los universos, con los superuniversos, hasta que lleguemos a la edad de luz y vida universal. Entonces, la vida material es tan importante, es tan fundamental en ese plan. Es un tesoro la vida material. Y ustedes podrían, podrían desmentirme, pero ¿qué es lo más importante de la v i d a m a t e r i a ¿Cuál es la criatura más indefensa de la v i d a m a t e r i a No son los vegetales, no son los animales. Un animal y un vegetal, cuando recién nace, hasta cierto punto es autosuficiente. O pasan unos cuantos días para volver sin su autosuficiente. Y pasan unas cuantas semanas para ser 100% autosuficiente. La criatura frágil, más débil, la criatura más humilde, más sencilla de toda la creación, es el ser humano, es el bebé, es el feto. Si estamos abogando por proteger a las especies animales, y el libro durante nos dice: Señores, la vida material es lo más importante de esta creación. Ustedes van a llegar a ser dioses algún día. ¿Para qué destruirla? ¿Para qué autodestruirnos? s t i c i e n o ¿Por qué negar oportunidades a esos indefensos seres que vienen? ¿No sería mejor, además de proteger a los animales y a los vegetales, también proteger a nuestros pequeños humanos que van naciendo? o q u é n o sería lo razonable? e q u é no sería lo congruente? Hay argumentos que dan las sociedades proabortistas que son calcados, que son de rutina. Bueno, es que están las violaciones, están aquellos casos donde la, madre, la vida de la madre peligra, están aquellos casos donde t e m á s genéticos. Bueno, señores, afortunadamente estamos en el siglo XXI y esto, el avance científico apenas comienza. Antia nos explica que en unos cuantos años el crecimiento científico será extraordinario, cargar la vida de las personas, lo cual ya está en desarrollo, al grado en el que sea, sea posible ya no enfermarse. Llegando a las edades de luz y vida, eso será una realidad. Entonces, ¿por qué no comenzar desde ahora? ¿Por qué en lugar de deshacernos de un problema, porque así se les llama a aquellos fetos descartables? Que a lo、no、mejor lo corregimos. Castiguemos al culpable, que asuma sus responsabilidades, protejamos a la víctima y protejamos a la víctima de la víctima. Aquel que no tuvo nada que ver, que es el futuro ser humano de esa violación. El futuro Dios. Porque una de las cosas que precisamente nos dice el libro de a r a n t í a es. Todos llegaréis a ser como dioses, todos llegaréis a ser perfectos. Protejamos a ese futuro Dios. Si creemos en Dios, protejamos a ese nuevo Dios que está por nacer. Vamos a leer algunos comentarios. d i c Esa e era una de mis dudas. Si un niño muere a los tres años, ¿a dónde va? ¿Va a los mundos de resurrección? ¿O simplemente desaparece? No, no desaparece. Un niño, antes de. Ter, un niño o cualquier persona, c a c i t a d o las personas que tienen. Eh, problemas mentales,、eh, síndrome de edad muy severo, retraso mental, etcétera, hidrocefalia.、Son、personas que no pueden hacer juicios morales,、eh, los, que son, los que están bien y son niños o los que ya son adultos, pero nunca van a poder hacerlos. Este, son personas que、eh, tienen un, una particularidad eh, eh, Un cuidado especial, y de hecho existe un cuerpo de ángeles del destino、eh, que se encarga de todos ellos, que se encarga de velar por ellos. Cuando una de esas personas muere, llámese l e un niño menor, pequeño bebé, o un niño con, una niño, n u persona con síndrome de edad muy severa, alguien que, que no tiene capacidades intelectuales ni espirituales, su ángel、eh, del destino, su guardián, su ángel g u a r d i á n o su guardián del destino. Lo, eh, toma las pocas experiencias, muy pocas experiencias espirituales que ese ser haya tenido. Su, obviamente, toma todo lo que es su genética, sus muy básicos pensamientos, sus muy básicos sentimientos, los toma y los guarda. Los guarda en ese, esa dimensión a la que nosotros le llamamos el limbo espiritual, por ponerle un nombre, ¿no? Los guarda dentro de sí, el ángel guardia. Para, Y cuando uno de los, de los progenitores o de los parientes más cercanos a ese, a ese ser logra o alcanza, ahí es donde esa pequeña, ese pequeño espíritu y esa pequeña mente vuelve a nacer en los mundos de resurrección, pero como un bebé. Es decir, esto, dejen r e v i s e n un poquito el audio, ¿no? Ok, ya me estoy escuchando bien. Este, ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un bebé, y ese bebé muere dentro de tres días, ese, esa pequeña experiencia, ese pequeño espíritu que alcanzó a tener, por ese cuerpo de ángeles guardianes encargados de esos seres indefensos. La mamá sigue viviendo, y a los 30, 40 años, muere esa mamá también. Que meditaba resucitar al tercer día. Es trasladada por el corte s e r á p i o a los mundos de resurrección. Se le da su nuevo cuerpo monontial, y una vez que y l l a v i d e a monontial, se le entrega otra vez a ese bebé con los mismos conocimientos, con la misma apariencia y con la misma experiencia espiritual que tenía, justo en cuanto fue pasado al limbo por su ángel, su, su guardián del destino. Entonces, es algo, es un mensaje muy bonito que nos da e Libro l Durante respecto a eso. ¿Qué pasa cuando mi hermano, yo por ejemplo pongo, pongo ese gran ejemplo, ¿no? Yo tengo un hermano que tiene retraso mental, él tiene básicamente un par de años menos que yo, es un adulto, es una persona ya mayor. Muchos me preguntan, oye, ¿qué va a pasar con tu hermano Israel cuando muera? ¿Qué va a pasar? Bueno, él durante treinta y tantos años ha adquirido algo de experiencia espiritual. Ha adquirido algo de experiencia mental, muy poca o mucha, o no sé. Una vez que él muera, una vez que él deje esta vida material, todos sus sentimientos, sus recuerdos y su poco nivel intelectual y espiritual que él tenga, transmitidos a un bebé, una vez que yo, que soy su hermano, o mi madre, o su papá, o, o alguien cercano a él con una genética muy cercana a él, pueda resucitar. A partir de ese momento, él renace a la nueva oportunidad desde cero, ya en los mundos de estancia. En los mundos de estancia, señores.、Eh, en los mundos,、eh, perdón, de resurrección, son los bebés que precisamente murieron prematuramente y antes de recibir el, el ajustador de pensamiento en su mundo material correspondiente. Esa es la historia, es en lo que creemos.、Eh, Es más complejo, como se explica en el libro Durantia, pero eso, eso, eso pasa y la verdad es una de las cosas más hermosas y conmovedoras que el libro Durantia nos enseña. Dice, pero también menciona el libro Durantia que antes de llegar al mundo, el espíritu del infante es resguardado. Exactamente, el espíritu de un ser o de un protohumano o de un proto-dios, porque ese es el destino final de cada ser humano. Es valiosísimo, es valiosísimo, es una joya en el universo, señores. Joya en el universo. La vida material es una joya en el universo. Por eso hay tanto estudio sobre él, por eso hay tanta gente administrando los mundos. Por eso es una desgracia que caigamos en rebeliones. nos habla tanto de todo lo que existe arriba de nosotros en cuanto a jerarquías espirituales, administradores, etc. é t e r a Todo ese mundo, todo ese universo está trabajando para nosotros. Trabajando para que tú y para que yo lleguemos a ser como Dios algún día. De ahí la importancia de la vida y de preservarla. Y de darle una oportunidad. Es cierto, fruto de una violación debe de ser terrible. Nacer fruto de un error de tus padres. Para tus padres y para ti. Pero, ¿qué el resto de la vida no es terrible? Si nos vamos a rendir por esas circunstancias, apaguemos las, quememos las naves, apaguemos la luz y vámonos. ¿Por qué? Porque mientras estemos previos a las edades de luz y vida, así es la vida. Así es la vida. Entonces, no nos podemos rendir por c o s a s Es que si tengo un hijo, no voy a poder terminar la universidad. Hay que planearlo, los hijos. Es que me violaron. Ah, bueno, legalmente hagamos lo posible por castigar al culpable y vamos a apoyar a esa víctima de la violación, a esa mujer que fue violada. Como sociedad, apoyémosla, respaldémosla. Ten a tu b e b é No lo quieres. No lo quieres. Sobran miles de parejas que necesitan de su vez. Démosle a la vida una oportunidad. Si estamos salvando bosques en el, en el Amazonas, ocupa la desaparición de especies, animales. No permitamos nuestra autodestrucción. Es lógica pura, es ser congruentes. Sigamos entonces con los comentarios. Dice, pero también m e n c i o Ah, perdón, ya lo leímos ese, así es.、Eh, Así es que queda resguardado. ¿Te refieres al espíritu y a la mentalidad de esos pequeños seres? Sí, así es.、Eh, son, son resguardados celosamente. Entonces, se podría decir, hasta cierto punto, tienen garantizada su resurrección. Por lo tanto, no se debe perder absolutamente nada de ellos ni de su, de su personalidad, porque van a resucitar como bebés. Tendrán que ser cuidados por el pariente más cercano que haya resucitado. Posteriormente a ellos. Puede ser hermano, puede ser padre, puede ser abuelo. Si, de, si, si hay una cláusula, hay una parte que dice el, el libro durante como una especie de cláusula donde dice: y si ese bebé murió, no, todo el pensamiento, y nadie de su familia resucita, ¿qué pasa en esos casos?、Ah, esos bebés pasan al cuidado de aquellas gentes que no pudieron tener hijos durante la vida material. ¿Para qué? Para que tengan la experiencia de la maternidad y de la paternidad. No aquí, aquí no pudieron, por X o Y. Pero en los primeros mundos posteriores a la vida tendrán esa oportunidad. Y esa oportunidad se les dará con esos pequeños seres en forma de bebé. Y ahí vivir la experiencia de ser padres y madres, que es un requisito fundamental para poder llegar a Dios. ¿Cómo podemos entender lo que es ser Dios? ¿Cómo podemos ser, entender lo que es ser un. si nosotros jamás tuvimos hijos? Están llegando muchos comentarios, les agradecemos mucho. Vamos a tratar de leerlos todos. Dice: La persona que aborta debe reconciliarse con su propio ajustador. No hay audio, nos comentan. No hay audio. Qué fascinante este tema, nos dice Máximo. Así es, Máximo, es, es impresionante. Nos, nos comenta José Carlos. Hola, el libro dice que se hace una copia del alma. Esto puede ser un error de traducción, por lo que dice, porque el mío es lo mismo, una copia que el original. Exactamente. Hay algunos errores de traducción, sobre todo en e el, el, las libro, l primeras ediciones perdón, del libro Granquía en español, está plagada de errores.、En、cada edición se han ido perfeccionando. Eh, el libro que nosotros ofrecemos, el libro digital, el documento PDF que ofrecemos e s la edición más reciente. Tenerla actualizada para precisamente evitar ese tipo de, de errores. Ángela Michelle s t á muy participativa. Muchísimas gracias, Ángela. Creo que más bien lo que pasa es que la copia de todas tus memorias que tienen valor espiritual, exactamente, la, la copia. La copia y, y, y aquella información que se baja a ese nuevo ser, ese bebé morontial, vamos a llamarlo así, es, es casi al 100%. ¿Por qué? Porque、eh, esos seres, al haber tenido muy pocas posibilidades de crecer espiritualmente, materialmente y mentalmente, este,、eh, necesitan una segunda oportunidad. El, el, el volver a nacer ya con limitantes,、eh, la verdad sería. Pues, vamos, no estaría bien, no sería justo hacer un bebé morontial con memoria cero, ¿no? Copia tal cual de lo poco o mucho que ese bebé o esa persona haya aprendido espiritual y mentalmente, y tal cual se baja ese bebé morontial, vamos a llamarla así. Dice, y esa le pertenece al ajustador. Exactamente, el ajustador p r e v i el ajustador p r e v i Se podría decir y, y podemos especular que el ajustador escoge al ser humano, al ser humano donde va a m o r a r Si se le quita esa oportunidad, una muerte prematura, etc., el ajustador de todos modos hizo ya su elección y va a esperar. El ajustador tiene la eternidad, es un fragmento de Dios, a él no le urge ni que te mueras pronto ni nada. Lo que él necesita es que tú vivas. Eh, vivir a través de ti, adquirir experiencia, adquirir personalidad, no fue posible, entonces te va a esperar. Ya sea、eh, en, en, en los mundos de resurrección o en tus primeros avances, va a terminar fusionándose contigo y ahora sí, ya juntos, o Justador y tú, van a trascender. Entonces, en efecto, es así, es así, es de, se trata de copias, es una muy buena forma de, de, de, de asimilarlo como una copia, como un. Como una descarga de, un, de datos, como un copy-paste, etcétera. Es, son formas en las que podemos ir interpretando los procesos que, que usan las entidades espirituales para eh, eh, trasladar almas, para este, re,、eh, hacer resucitar a, un, a una persona que acaba de morir, etcétera. n o Entonces,、eh, más o menos, esos son con los bebés que son abortados o los bebés que mueren de manera prematura antes de tener su. Oportunidad de recibir su acusador t de pensamiento y vivir con él hasta la muerte adulta material. Entonces,、eh, en resumen, aborto,、eh, si podemos evitarlo, e v i t é l o Si podemos, eh, eh, no sé, luchar o hacer、eh, propaganda en contra del aborto, háganlo, por el simple hecho de. De, de ser congruentes con el resto del esfuerzo que hace el universo por la vida material. Nosotros, como lectores del libro Durán, dientes de esta revelación, sabemos lo importante que es la vida material y la vida espiritual, no se digan. ¿no? Entonces, seríamos muy incongruentes, sería hasta cierto punto ilógico que apoyemos el aborto. Entonces. Lo dejo a la consideración de cada uno de ustedes. Esa es la opinión de Planet Durante y específicamente de su servidor. Donder Jorge Arce, mi verdadero nombre. Lo más emocionante de esto es que se tiene la bendición de seguir adelante, no importando, no importando si eras infante o adulto. Exactamente. Es cierto, hay una gran ventaja de una vida material plena y una vida espiritual plena. O sea, tienes más elementos para continuar tu carrera. Hacia, hacia el Padre Universal. Obviamente vas a tener más facilidades y experiencia. Si, si, si, si lamentablemente sufriste una muerte prematura, o si fuiste abortado, o si, o si de repente no ejercías tu espiritualidad, bueno, esas serán cosas que tendrás que compensar con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y con mucho estudio en los mundos de estancia. Cosa que a lo mejor alguien que haya tenido una muy buena vida espiritual, o su vida material, haya tenido un buen nivel intelectual, pues eso lo va a pasar rápido. Va a llegar antes que tú. Pero al final, llegarás. Tarde o temprano llegarás. Es cuestión de tiempo. Y la verdad, en esas instancias espirituales, el tiempo es lo de menos. Miles de millones de años, si quieres. Pero la verdad, a mí no me gustaría retrasarme en esta carrera. Aquellas personas que nos gusta la competencia, que nos gusta ir adelante, la verdad es que hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. ¿Vale la pena? ¿Valdrá la pena llegar pronto a ver a Dios? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Muy bien, entonces, ahora,、eh, después de tratar el tema del suicidio del aborto, igual si gustan ustedes、eh, seguir comentando o hacer más preguntas al respecto. Adelante, aquellas personas que estén viendo este directo o retransmitido este, o grabado, también vamos a participar con ustedes en la caja de comentarios. Entonces, el siguiente tema、eh, no lo habíamos puesto en la descripción. Ahorita me estoy teniendo un problema con el audio otra vez. Un momento. Vamos a ver. Ahí se me escucha bien. ¿Me pueden comentar si se está escuchando bien, por favor? Yo sí escucho que está, que está subiendo el audio. A ver, vamos a ver. Voy a regresar a la imagen. Creo que hay un, hay un problemita con, con el micrófono que estoy utilizando, pero bueno, dice.、Eh, vamos a seguir. Esperemos que nos estén escuchando. Ah, ah muy bien, gracias. Gracias, Ángela. Gracias. Los educadores de la verdad, esta obra de Dios es perfecta. Así es, así es. Este, miren,、eh, no hay ninguna revelación perfecta.、Eh, sabemos que, que de repente el, el conocer el libro durante crea conflicto entre aquellas personas que tenían sus hábitos,、eh, sus, sus convicciones religiosas muy arraigadas y el libro durante los tambalea. Yo lo que recomiendo es que no dejen su religión. Si ustedes ya tienen una religión o una espiritualidad y les llega el libro Durante y deciden creer en él, no dejen su anterior religión. A lo mejor este, ciertas cosas que no les gusten, este, vamos, apártenlas un poquito, pero no dejen su religión. ¿Por qué? Porque eso sirve más para el contexto de aquel que lee el libro Durante. Le permite, le permite exactamente mantener la mente abierta, Ferney, tienes toda la razón, y sobre todo, a i l o s conocimientos del libro durante de aquellos que forman parte de tu comunidad religiosa. Así、ah, si、te excluyes, de mano ya estás ya estás fuera de l club. Entonces, ¿cómo vas a poder transmitir hacia el club al que pertenecías si te saliste de él? Permanezcan en sus religiones, vean el lado bueno, cada una lo debe de tener. e n algunas, pero todas, todas llevan su, su dosis de verdad. El libro Durante es cierto, es una tremenda, es una, una catarata de información verdadera y es una catarata de, de información que sirve para el espíritu. Pero no se abarca en él toda la verdad y el mismo libro Durante lo advierte. Esta es una parte, es una revelación, de, es la quinta revelación. De muy probablemente muchas que, que faltan. ¿no? Entonces, este, mantengamos la mente abierta, tal y como nos comenta Ferney, tiene mucha razón, y sigamos adelante después de leer el libro, para preguntarse cosas, a contestárselas, y es precisamente lo que estamos haciendo en este directo: tratar de hablar sobre todo aquellos temas en los que el libro Orante no se metió, pues, para saber cómo podemos asimilarlos. El tercer tema. Es la homosexualidad. En el proyecto, en el canal de Planeta d Urantia de YouTube, tenemos un video que se llama precisamente así, sobre la homosexualidad. Es un video extremadamente polémico, es un video que ha sido,、eh, la, eh, que ha sido apoyado y ha sido denostado la comunidad LGBT como por la gente que no. Concuerda con la comunidad LGBT, o sea, ha recibido ataque y apoyo de ambos bandos. Nosotros no pertenecemos ni queremos ponernos del, de un lado ni de otro. ¿Por qué? Porque, como lectores del libro Durantia, sabemos que todo lo que ocurre en este mundo es parte de la creación y del plan de Micael de Nevadón. Plenamente l e e Sabemos que el Señor, que Micael, se ganó a pulso. Y eso nadie lo puede negar, se ganó a pulso el, el título de Dios creador, el título de la creación, de su creación. Si todo esto está ocurriendo, si el auge de la homosexualidad está ocurriendo, es porque hay un plan atrás. Y queremos entender cuál es ese plan. ¿Cuál es ese plan? El,、eh, actualmente el mundo tiene un problema de sobrepoblación y, y, sobre todo, de mala distribución de los recursos. Es cierto que deben d de existir e muchos planetas con mucho más habitantes que nosotros. Actualmente ya estamos rondando los 8 mil millones de seres humanos. O sea, dentro de algunos años alcanzaremos esas cifras extra, es demasiado, demasiado grandes de seres humanos. Si en el mundo existiera una buena administración de parte de los seres humanos y, y, y sobre todo hubiera justicia y equidad, pues esos 8 mil millones de humanos vivirían bien. Unos un poquito mejor, otros un poco, un poco peor, pero, pero, pero no como ahorita está pasando, que es una locura. Existe gente totalmente miserable y existen unos pocos que lo tienen todo y que jamás van a p o d e r s e l o gastar todo. Entonces, la homosexualidad es un mecanismo experimental, porque recuerden que vivimos en un mundo experimental, que para controlar esas tan altas. En lugar de abortar o de promover el aborto, los abortos espontáneos o naturales que podrían ocurrir, pienso yo que las autoridades universales recurren a mecanismos como la homosexualidad, en, rey, en, en otras especies、eh, animales, como una, una medida de control de la población. Problemas de desigualdad que tenemos actualmente sean corregidos. La homosexualidad es una medida de las autoridades celestiales para bajar las tasas de natalidad sin que tenga que abortarse a los seres humanos o sin que tenga que violentarse la relac las relaciones heterosexuales. Esto no quiere decir que el uso de los preservativos, que el uso de los anticonceptivos no esté avalado por el libro durante, al contrario. Una de las, de las cosas que se menciona mucho en el libro es que debemos de cuidar quién se reproduce y quién no. ¿Cuánto se reproducen y cuánto no? Debemos de optar por reproducirnos bien y mejor. Es otro tema que venía ahí en la descripción del video de la eugenésica. ¿no? Sí, el libro Durante es un libro eugenésico, pero en el buen sentido de la palabra. En el sentido、eh, que es fomentar buenos nacimientos, para que eso genere buenos seres humanos, sociales, dioses que puedan rápido. Llegar a su Dios creador, seres que puedan tener un buen crecimiento espiritual y mental. Buenos dioses en un futuro. Dios quiere que sus hijos sean perfectos como Él es perfecto. Y qué mejor que materialmente. Pero si eso no es posible, tenemos que ayudar a esos seres que por circunstancias nacieron mal. Y si es posible, si aquellas personas que tienen problemas, sobre todo、eh, problemas de desarrollo espiritual y de desarrollo mental, pues no es tan grave como parecería. Para no violentar, para no, para no ser tajante, para hacerlo、eh, voluntario, Está ese mecanismo de la homosexualidad. Es cierto que ahorita los, los lobbies gays, los movimientos gays, pues pretenden eh, eh, reproducirse a través de la renta de, de、eh, embarazar in vitro, etcétera, pero son una minoría. e l general, la comunidad gay no puede reproducirse y, y por eso cumplen con su objetivo.、Eh, hay que respetar a la gente que, que tiene esas preferencias, que tiene. Eh, que nació así o que termina siendo así, que se asume así. ¿Por qué? Porque ellos ayudan precisamente a contribuir la reducción de. En un futuro, cuando la sobrepoblación baje o bien cuando los recursos sean mejor administrados y distribuidos, naturalmente la homosexualidad bajará y llegará a ser、eh, muy p o c a las personas que, que, que mantengan. Esa, esa forma de vida, de respetar y sobre todo no juzgar a las personas. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propio camino y su camino es difícil. Países homofóbicos como México, ¿no?、Eh, o como muchos de Latinoamérica, no se diga de África o de Asia, a ¿no? Donde el machismo está institucionalizado y donde la homosexualidad es peor que un pecado, ¿no? Puedes matar, pero no ser homosexual, ¿no? A esos grados se llega. Entonces,、eh, vamos a leer un poquito más de comentarios también para hablar al respecto. Dice: Así es, Es, él tiene un plan perfecto para todo. Me imagino que hablas de, de Dios, el Yi. Exactamente, y la homosexualidad está incluida en eso.、La、homosexualidad es parte del plan. A muchos no les gusta, porque son medidas extremas, medidas experimentales. Muy probablemente en aquellos mundos donde no. No, no se traten de muy probablemente en aquellas civilizaciones de mundos no experimentales, sexualidad no exista. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen un, no han sufrido una rebelión, no han tenido otras pies z a en su evolución y, y, sobre todo, tuvieron una buena amalgama con, con la, raza de, la raza violeta de Adán y Eva, donde casi todo falló, donde ha habido necesidad de meter parches y de. Y de corregir muchas cosas, pues la homosexualidad es uno de esos parches, u n o de esas medidas. Y por lo tanto, hay que respetar a aquellas personas que forman parte de ese plan. Feliz, felizmente, esta esfera está destinada a ser un mundo de luz y vida. Tristemente, no lo viviremos en la carne, nos comenta Ferney. Sí, la verdad, faltan muchos años para la edad de luz y vida. Hemos conocido a muchos、eh, lectores del libro d u r a n t e a que. La edad de l u c i v i d a d e n t r o de cinco años, dentro de diez, tengamos paciencia, señores. Este mundo es、eh, ha sufrido mucho, ha necesitado mucho tiempo, es cierto.、Eh, tuvimos la gran fortuna de que viviera aquí nuestro propio creador, de c o n e s o m i a e l n e v a d ó pero vamos, queda mucho camino por, recor por recorrer. No, no nos apresuremos, no violentemos el proceso, no nos desesperemos. Recuerden que eso fue parte de. De la rebelión de Lucifer, eso fue de los principales motivadores, la desesperación. No nos desesperemos, hay tiempo.、Eh, vamos, le tocará a nuestros hijos, a nuestros descendientes.、Eh, nosotros lo veremos desde otros ojos, desde otras alturas, ¿no? Es importante trascender, para ver cómo termina todo esto, ¿no? Dice: Durante gran parte de mi vida sentía culpa por ser homosexual. Nos comenta Bernan Ulisa. Incluso una gran pena hacia Dios y su aprobación. momentos los escucho como una bendición. Así es, Bernard,、eh, te respetamos totalmente. Sabemos que ha sido difícil para ti, para millones de seres humanos, que, que las religiones y, y sobre todo las sociedades no han entendido de qué se trata todo esto. Han sido,、eh, pues, Catalogados como enfermos, catalogados como depravados, como un error, como una abominación. La verdad es, es fruto de la ignorancia y tú, tú y los tuyos deben de, de asumirlo así. El video de, de sobre la homosexualidad、eh, ha sido muy bien recibido, sobre todo por aquellos、eh, miembros de la comunidad LGBT que tienen, que tienen cierta espiritualidad. Les cuesta mucho trabajo a aquellos miembros de la LGBT que son ateos. Les explica uno todo el contexto, lo entienden y lo asumen y lo agradecen. Entonces, precisamente por eso hicimos ese video: auxiliar a la comunidad LGBT con la espiritualidad. El libro Durantia no condena la homosexualidad. Tan así que ni la menciona, mira. En un par de, de ocasiones, en un par de. de Se hace referencia a, a, a personajes de la humanidad que eran muy varoniles, que eran muy viriles, pero en ningún momento dado se dice, ah, eso es una virtud, o, o ese es e es así debe de ser el ser humano. No, no, no, se hace mención a、ah, eh, tal personaje era muy viril, era muy varonil, de seguro lo era, ¿no? Este, pero en ningún momento se condena a la homosexualidad. El libro Orante se podría decir que es un, es un libro pro tolerancia. pero Que fomenta la tolerancia. Y, ¿Y qué mejor que tolerar aquel que, por sus características y por sus preferencias sexuales, incluso ayuda、eh, y al desarrollo de la, de la población humana, evitando precisamente la sobrepoblación de la misma? En un futuro, cuando este mundo sea, que aún a pesar de que seamos 12 mil millones de seres humanos, Mientras todo esté distribuido y hagamos buen uso de esos recursos y todo mundo tenga forma de vivir bien, los números de seres humanos no van a ser un problema. El problema es la forma en la que está viviendo esa gran cantidad de seres humanos. Por eso hay que frenarlo, por lo pronto. Y esa es la parte también que hace referencia a la eugenesia en el libro d Urantia. El libro d Urantia sí, sí es un libro eugenésico, sí. Nos, no nos escandalicemos, pero la eugenesia bien aplicada, la eugenesia humanizada, la eugenesia para bien de la humanidad, para que todos tengan buenas oportunidades desde el nacimiento. Y si aún así no tuvo buenas oportunidades desde el nacimiento, que tenga a partir de su nacimiento. Entonces, seguimos defendiendo la vida. Y la vida bien, y la vida buena. Nos dice: Tu punto de vista es tan lógico. <risa> bueno, no es nuestro punto de vista, es el punto de vista que nos ha dado la lectura del libro Durante.、Eh, he sabido de casos de muchas gentes homofóbicas. El libro Durante, al e e r esta interpretación, ha cambiado su forma de pensar. e h Y eso es bueno, eso es bueno, es señal de que. Ahí va ahí va ahí va el, el, el ahí va impregnándose el mensaje, ahí va distribuyéndose y haciéndole bien a la humanidad. Tiene mucho sentido, nos comenta Máximo. Así es, lo, lo tiene y encaja bastante bien.、Y、es Hay que difundirlo, hay que, ver, hay que, hay que hacer y que h a que la gente sepa. Dice, claro, ante todo está el respeto y cero discriminación. Así es, Angie. todos somos diferentes, todos somos carentes de algo, todos tenemos las virtudes a nuestra genética. O que nos da nuestro crecimiento espiritual y, e intelectual. Y, y, y vamos, todos somos seres tan pequeños, somos seres, o sea, este 1% de la vida material, este 1% de la vida universal que es la vida material, deberíamos ser tan humildes y tan agradecidos, entender que somos tan importantes que, que debemos de asumirnos como tal y respetar a los demás. Yo creo que el principal mensaje que da el libro d Urantia a la humanidad es decirnos lo que todas las religiones nos han, nos han dicho. Reitera con tal contundencia y con datos que nos dice: todos son hermanos, o sea, déjense de cosas, ¿no? Todos son hermanos. Ante Dios todos son iguales. Por quinta vez, por quinta vez lo están diciendo. Y, y, y es hora de que t e n e m o s que seguir insistiendo, ¿no? Afortunadamente, cada vez son menos los que no lo ven así. Y nosotros, de algo, de algo,、pues、estamos ayudando para que esa visión cambie, ¿verdad? Es muy interesante ese punto porque tiene mucha lógica, nos dice Carla Narváez. Además, creo, además creo y por eso t u v o un pleito con mi mamá, la homosexualidad se da para que desarrollemos nuestros niveles de tolerancia. Exactamente, ese es uno de los segundos. Efectos que tiene la diversidad tanto en la vida como en la sexualidad? La tolerancia.、Eh, recuerden que, que en el libro Orantia、eh, se hace mucho énfasis a la tolerancia y, sobre todo, a el, al, de al, sentimientos básicos como、eh, sentimientos animales, como la envidia, el odio. ¿Qué mejor forma de practicar en la vida material? Eh, siendo tolerante con un homosexual, l ¿no? o con aquel que no tiene mi religión, o con aquel que no es de mi mismo color. Es, ¿no? es un gran entrenamiento. O sea, la homosexualidad es un punto tan importante que cuando trascendamos, lo veremos, veremos, sobre todo la gran cantidad de puntos benéficos que tuvo para nuestro desarrollo el convivir con personas que es a nosotros. Y yo creo que por eso los a g o n d o n t e r s de ahí es de donde yo saqué mi, mi nombre de batalla de planetura, a n t e los a g o n d o n t e r s es decir, los seres humanos que nacimos en, en planetas donde no existe una administración,、eh, donde no hay príncipe planetario, pues, donde no hay, donde no hay regentes espirituales a la vista,、eh, los a g o n d o n t e r s los que creemos sin ver, por eso yo creo que también tenemos esa gran va ese, ese valor. Y, y, y por lo mismo, yo creo que también somos tan importantes en ese proceso. Unas circunstancias tan adversas y tan diferentes al resto del, de, de los planetas que nos rodean, que, que algo de bueno debe de tener ser tolerante ¿no? en esta vida. Y, y, y algún beneficio muy grande debe, debe de haber、eh, para que existan manifestaciones experimentales y diferentes como lo es la homosexualidad. Yo tengo una familia homoparental y me siento feliz que sea así. Mi pareja, nuestra hija y yo. Muy bien, muy bien, Edesín, Ricardo. Qué bueno que, que, que cada vez más esta forma de ver eh, eh, de la homosexualidad, el libro Durantia, nos, nos ayuda tanto. Sobre todo, tanto. ¿Por o qué? Porque sabemos que al dirigirnos al espíritu de la verdad que cada quien tiene, ante estos problemas. Si se fijan las respuestas que damos en nuestros videos y ahorita en este directo, ante esos tres temas de los cuales hemos hablado, aborto, homosexualidad y suicidio, son tan sencillas, son tan sencillas y tan simples y tan básicas, pero como su contexto del libro Urantia, eso permite a que demos en el clavo. Y, y, y nosotros, la verdad, no tenemos un gran mérito. El mérito es de los reveladores, que aunque no hablaron de esos temas en específico, nos dieron todo el contexto alrededor para que inmediatamente lleguemos a la respuesta. Por eso es tan importante no fanatizarse con los documentos del libro Ural. n Por eso es muy importante contestarlas uno mismo. En los grupos de estudio, no, no lleven el libro, no lo lleven, se comete mucho ese error. Déjenlo en su casa o en la mesa ahí donde van, en la donde en más cercana de donde van a, a platicar y platiquen así. Dejen que el espíritu de la verdad hable. Dejen que el ajustador haga su trabajo. El libro es un, es un mapa para verlo así. Dice: Las ideas arraigadas que nos inculcan sobre el infierno, la homosexualidad y demás. Y de qué manera? Saludos desde Colombia. Así es, Ferney.、Eh, recordemos que este mundo、eh, es uno de los, de los que sufrieron la rebelión de Lucifer.、Eh, el principal f e s la confusión. Somos el producto de muchos años de confusión. La quinta revelación, bueno, sobre todo, primero, la cuarta revelación, la visita de n i c o l de Nevadón y de, de José Nazaret, llegó para romper. Con esos esquemas, con esas confusiones. Y nos ha costado dos mil años para que llegara la quinta revelación. Resolver muchas dudas y aclarar muchas de esas confusiones. Vamos haciendo nuestro trabajo en lo que llega la sexta, ¿no? Quién sabe cuándo vaya a ser eso. Dice, eso nos hace crecer espiritualmente, nos comenta Carla Narváez, exactamente sobre la tolerancia. El mayor reto, y al mismo tiempo, nos comenta Bernard,、eh, Premio de ser homosexual, creo yo, es la experiencia de aprender a aceptarte y respetarte. Exactamente, es un. Imagínense el esfuerzo, somos heterosexuales. Tenemos problemas, problemas muy fuertes con la sexualidad actual.、Eh, hay, hay quien no ha entendido muy bien de qué se trata y se va al i b e r t i n a j e ¿no? Su cuerpo lo pone en riesgo. Entonces, si para nosotros es difícil, que estamos entre comillas. Muy entre comillas, por favor, en la norma. Ahora imagínense lo difícil que debe de ser para alguien que es homosexual, que no está entre comillas otra vez. Ese doble de difícil. Ellos son a g o n donters hasta en ese. Tienen mi admiración. Salgan adelante, acéptense. Cuídense, cuídense, porque ese mundo ustedes saben también muy bien. Que tiene sus matices muy oscuros. No se dejen manipular, por favor. Defiendan su sexualidad. A los demás, q u é es lo que está pasando actualmente. No fomentemos la homofobia. Nosotros, los heterosexuales, entendámonos. Tenemos muchos problemas en el mundo, muchas, muchas cuestiones básicas que resolver. No perdamos el tiempo en eso, por favor. Nos, come, nos, nos comparte unos puntos, Rafael Navarro, muy buenos. Dice: Número uno, son los mandamientos, ¿no? Los, los no los, ¿Cómo le llaman los nuevos mandamientos? Algo así.、Eh, del libro Durante. Tú no eres lo que crees. Es el número dos. Tú no eres libre. Ahora. Esto es de J.J. Benítez, creo. Muy buenos. Número cuatro, Dios ni siquiera es el final. Exactamente. Cinco, Tú no puedes ofender a Dios, aunque lo intentes. ¡Va! Suicidio, aborto. Seis, Dios no juzga. Nadie lo hace cuando mueres. Exactamente. Siete, Dios no pone condiciones, solo te ama. Dios no es religioso. Nueve, lo más hermoso no ha llegado aún. Y diez, los nuevos diez mandamientos: Dios no está fuera, sino adentro. Sabias palabras. La verdad es que J.J. Benítez ha llegado a una a c c i ó n tan profunda. Es una de las personas que mejor transmiten la Quinta Revelación. Es una de las personas más atacadas, los, que, los lectores del Libro Durante, como los opositores del Libro Durante. Pero él así lo ha hecho, es su forma en la que él decidió transmitir. Cada quien tiene su forma, nosotros la nuestra. Aquí estamos, miren, compartiendo con ustedes estos directos. Y la verdad es que sus, sus frases y sus. s o m brosas. Ojalá que algún día podamos entrevistarnos con él aquí o en otro lugar. Más allá, ¿por q u e no? Hay que buscarlo. c a p i r e s nosotros que tenemos esta información, y elevar nuestro nivel de espiritualidad. Tenemos que ser los primeros en apoyar a nuestros hermanos homosexuales. En los trabajos. Y ya, nos, ya no pude leer lo demás. Ah, aquí está. Ya sea en los trabajos, si son vecinos y defendiendo sus causas. Los que todavía no entienden el plan perfecto que tienen para nosotros. Exactamente, Gerardo Ramírez. Nosotros tenemos una información privilegiada. Como tal, la hemos estudiado. La hemos razonado. Tenemos que hacer buen uso de ella. c ó m o aplica para los temas del suicidio y el aborto. Compartamos lo que sabemos. Al, de algo servirá. De algo servirá. Nos, sobre todo nos sirve a nosotros. Pero si, si podemos salvar una vida、eh, de un suicida, si podemos salvar la futura vida t u humano proto-dios de un aborto, si podemos. Ayudar a que los homosexuales tengan una mejor vida y sean integrados a la sociedad y sean plenos. Apoyemos todo eso. Nosotros tenemos una información y estamos obligados a hacer buen uso de ella. Nos comenta Ferney: Dice, qué distinta sería nuestra humanidad si se practicara la religión, bañanzas de, de Jesús, que en su muerte injusta. Dios es amor. Así es, Ferney, pero bueno. Lamentablemente, la cuarta revelación, la de Jesús de Nazaret,、eh, fue mal entendida, en algunos casos manipulada, no fue bien eh, eh, manejada, no fue lo suficientemente asimilada, y, y así, así ha llegado a nuestros días. ¿no? Se podría decir que está en vías de desaparecer esa cuarta revelación, pero para eso está la quinta. Y la quinta está en nuestras manos, aquí y ahora. Es nuestra obligación que trascienda en lo que llega a la s e x t a Dice: Es verdad. Comenta, nos comenta LG Sanch. Dice: Es verdad. Como humanidad comenzamos a practicar un amor verdadero. El cambio se dará en su momento. Fe y esperanza, pero sobre, sobre todo un amor sincero. Exactamente. Confiemos en la humanidad. Sabemos que existen. Miles de millones de seres que nos están cuidando. Un plan para nosotros, que hay un plan en contra de ese plan. Sabemos que hay un boicot en contra de ese plan. Sabemos que son más los que quieren que prosperemos y que lleguemos a las edades de luz y vida. l a gran organización atrás de todos nosotros, pero también nosotros tenemos que tomar y asimilar y asumir nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades, precisamente. Difundir la quinta revelación de lo que se nos enseña, y sobre todo hacer lo posible porque nuestra espiritualidad personal sea la mejor posible dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Y si, y si además logramos hacer que nuestro entorno también viva así y sea mejorado gracias a la quinta revelación, Dice David Aguilar: Creo que llegará el momento en que cambiaremos el concepto de Dios Padre a un Dios amigo, un Dios en el que podremos confiar plenamente como en un amigo cercano. Es la edad de, de luz y vida, precisamente, David. En las edades de luz y vida, cuando ya tengamos ahí un templo que llegó directamente desde, desde ámbitos espirituales, cuando tengamos un buen príncipe planetario al que podamos ir a visitar. Que salgan en los medios de comunicación, cuando en nuestro mundo exista cierta equidad, cuando las enfermedades no sean tan constantes, cuando la pobreza haya sido reducida al mínimo, la inseguridad, ese día llegará. Yo confío plenamente en que esto, que al momento es uno de los pequeños eslabones que formarán esa gran cadena que permitirá algún día lleguemos a las edades de luz y vida. Ese es el, el, el objeto. de haciendo y sabemos que Que ustedes nos acompañan y, y, y, y tienen esa misma esperanza y esa misma fe. Por lo mismo, el,、eh, y, e invito a mis compañeros del, del proyecto Planeturante, a y me invito a mí mismo, a que sigamos adelante, a que no nos r i d a m o s que han sido p o l é m i c o s aborto, homosexualidad,、eh, suicidio y eugenesia, son unos muy pocos. Sobre los que el libro Durante arroja luz, incluso sin hablar de ellos, si ¿sí、se fijan. Hacer este directo, porque es, es, es muy. ¿Qué ocurre con estos temas? Hemos estado dando respuestas sin que vengan en el libro, ¿sí、¿se f i j a Nos comenta Máximo. Dice, este es un tiempo de concientización y de poder espiritual en este mundo. Sí, siempre, siempre, son, siempre está esa concientización. Siempre las entidades que nos gobiernan están, están luchando por mejorar el planeta.、Eh, si se fijan,、eh, mucha gente se lamenta del estado actual de la humanidad y de y, y, y la situación en la que estamos pasando, donde hay una amenaza de guerra mundial. Donde tenemos problemas de salud muy fuertes, donde existen actos terroristas terribles. Pero la verdad es que este mundo siempre ha pasado por momentos difíciles. Y, y afortunadamente, nosotros sabemos, como lectores del libro, q hay entidades atrás que están trabajando y que hacen lo mejor que pueden y, y que emplean su máximo esfuerzo para que todo esto salga bien. ¿Qué, ¿Qué no debemos de hacer? Confiarnos en que es suficiente. No, o sea, también estamos nosotros. Y de nosotros también depende que todo eso salga bien y, y que el barco llegue a buen puerto. Un abrazo a todos y a los que forman el grupo de Planeta Urantia. Que viva la quinta revelación. Ah, muchísimas gracias, El G. También te mandamos un saludo de parte de mis compañeras Urantian y Momatian. Recuerden que, bueno. Planeturantia a no solamente lo hago yo,、eh, yo soy uno de los tres integrantes del proyecto, aunque a mí me toca la parte de la interacción en vivo. También de repente hago uno que otro guión, pero el mayor trabajo las, la, lo hacen ellas, ¿no? Yo estoy aquí、eh, principalmente para lo que es la voz en off de los videos y los directos, que para mí la verdad es con ustedes. Nos dice t e n i s Layana, bienvenida, Denis. Nos dice: Soy lector del libro Durantia porque es la única filosofía que no fundamenta la salvación en el sacrificio de Jesús. Así es. Así es.、Eh, t e m a s para el próximo directo. No sé cuál quieren ustedes este, que sea. De todos vamos a poner una encuesta en Twitter para decidir. Nos han comentado mucho que hablemos sobre la misión de Jesús en, en estos directos. Aparte, estamos haciendo v i d e o s A la par y podcast, ¿no? Pero en el próximo directo, ¿qué tema quieren ustedes que abordemos? ¿La rebelión de Lucifer o la verdadera misión de Jesús de Nazaret? Que son temas correlacionados. Entonces, los invitamos a que, a que lo dejen aquí en los comentarios y a que participen en la encuesta que vamos a dejar en, en Twitter, sobre todo, que es un, un medio que, que tiene muy bien esa parte de, las, de la encuesta. Entonces, ahí vamos a, a pedirles que ustedes voten. ¿Cuál de esos dos temas sería bueno tratar en el próximo directo? Y bueno, ya para finalizar con esos temas polémicos, ya tratamos la opinión、eh, sobre el aborto, la opinión sobre el suicidio, la opinión sobre la eugenesia, la opinión sobre la homosexualidad. Ahorita queremos tocar un tema que es la opinión de la reencarnación. La reencarnación, espérame un momento, voy a mover un poco aquí la cámara. Espérame un momento, por favor, voy a hacer un poco de ruido. La reencarnación es uno de los temas mucha polémica、eh, una vez que la gente empieza a familiarizarse con el libro Durantia.、Eh, sobre todo aquellas personas que vienen de un pensamiento o de una filosofía o de una religión,、eh, Pues tipo hinduista, tipo, tipo budista, donde la reencarnación es, se asume como un proceso natural. Se asume como. Como la base principal de su religión, ¿no? O de su filosofía de pensamiento. Y es cierto, muchos, muchos, de, muchos de las personas que vienen de esas religiones y se topan con el libro Durantia, pues les causa, causa shock que el libro Durantia、eh, niegue rotundamente y así lo hace. A ver, creo que to, aquí está, estamos de regreso, gracias.、Eh, para ellos, Hay mucho impacto y la verdad, mucha decepción. Yo así lo he notado. El libro de Urantia niega la r encarnación. e <ríe> Bueno, ahí nos está mandando algunos insultos. No hay ningún problema, Mariano Paz. No te preocupes.、Eh, en el libro de Urantia sobre la reencarnación. Ahí sí, el libro de Urantia es muy directo. Es muy directo. Y ahí ese tema sí lo trata. Y lo decidimos incluir aquí. Porque es un tema polémico. Es un tema que siempre termina eh, eh, eh, eh, en, los, en lo que son los foros y en lo que son los congresos, siempre termina causando polémica. Siempre. Pero bueno, es muy sencillo. Afortunadamente, aquí sí tenemos referencias del libro Durantia sobre la resurrección. Y el libro Durantia, la resurrección en la filosofía y en la cosmología del libro no existe. Y no existe, ¿por qué? Porque no es útil. No es algo útil. En,、eh, sabemos nosotros que en el universo, los administradores del universo eh, eh, usan muy bien sus recursos para casi todas las funciones que son necesarias en el universo. Tienen criaturas para transportar, tienen criaturas para hacer retransmisiones al universo, tienen criaturas que ayudan a la resurrección. A sembrar vida, etc. é t e r a Para cada cosa hay una criatura, un método o una acción, o una fuerza o una ley. Nada escapa. Todo el plan de la creación está muy bien amarrado y, y forma un engrane、eh, perfecto y perfeccionable.、Eh, la reencarnación, este, perdón, dije resurrección anteriormente, no, estoy hablando de la reencarnación. ¿eh? La reencarnación, la reencarnación. Eh, es, una, es una idea、eh, errónea, fruto precisamente de la rebelión de Lucifer. Cuando la rebelión de Lucifer、eh, echó abajo la primera y la segunda revelación, es decir, la de Caligastia y la de Adán y Eva, la reencarnación quedó como una idea、eh, errónea transmitida a las posteriores、eh, a las posteriores generaciones. A una persona. Del tercer revelador que fue m a q u i v e n t a Melquisedec. Esa idea quedó, a ú n a pesar de los esfuerzos de Jesús de Nazaret en la cuarta revelación. Bueno, y creo que cada vez tiene más seguidores y más vigencia en la actualidad. Pero el principal argumento de indicar por qué el libro Durantia no, no、eh, considera la reencarnación es porque no tiene sentido. Jamás. En la vida material vamos a llegar a aprender lo que podremos llegar a aprender en los mundos de estancia, en los mundos superiores. Jamás, ni en 20, ni en 100, ni en 1000, ni en 10 0 0 0 vidas en estos mundos, podremos llegar a aprender lo que aprenderemos una vez que trascendamos. Por eso la reencarnación, que no la resurrección, disculpen el error, por eso la reencarnación. Re En este mundo material vivimos una sola vez y es suficiente. Por eso hay que sacarle provecho a la vida material. Hay que hacer lo posible por aprender. Hay que hacer lo posible por sentir, por vivir lo más que podamos aquí. Porque lo que sigue son los mundos monontales y espirituales. Otras experiencias mucho más valiosas que haber vivido 20 veces aquí. Sí. Y esto, que es importante que no haya abortos, para que ese ser pueda vivir esta vida material, una vez cuando menos. Por eso es importante no, no suicidarse, para no interrumpir esta vida material de manera anticipada, para vivirla plenamente, l a n t a r t e volver, porque no va a ser necesario volverla a vivir. Por eso es, es importante asumir. La homosexualidad y respetar la homosexualidad. Obviamente, una vez la vas a poder respetar y asumir. Todo va compaginado. importante la eugenesia. Para que la gente que va a vivir esta vida material lo haga lo mejor posible desde el inicio. Todo va relacionado, si se fijan. v Entonces, r d d a e la reencarnación, visto del, desde ese punto de, de que nos da el libro de r a n t i no es necesaria. No necesitas vivir 20 veces esta vida. No vas a aprender mucho. La verdad, la vida material tiene muy poco que ofrecer. Es importante y la estamos viviendo. Y hay que disfrutarla y hay que salir adelante. Pero la vida moruntial, señores, es al 20, al 30, es, una, es a la potencia, ¿no? La vida más allá. Entonces, vivamos esta etapa, así como vivimos la niñez. Así como disfrutamos la niñez, aprendamos de ella, así como aprendimos de la niñez, porque ya no vamos a, regresa, a regresar, así como nunca se regresa a la niñez. Sería un error pretender que vamos a aprender de la niñez cuando ya la vivimos. Si no tuviste una buena niñez, ni modo, h a adelante, no vas a regresar a ser niño. En la vida material. No. Tienes que compensar esas carencias de no haber tenido una buena niñez. Aquí y ahora, d el trabajo de adulto. Y de igual forma pasa en espiritual. Vamos a ver los comentarios que nos, que nos dicen al respecto.、Eh, ahora que hablas de la salud del mundo, ¿qué opinas de que la humanidad moderna come? Y esclaviza a los animales por su carne. Me gustaría que hablaras de este tema. Sí, del vegetarianismo. La verdad es que menciona que las ...las razas superiores, sobre todo la raza violeta, que lamentablemente no este,、eh, asimilarse al 100% después de la, de, la, de la caída de Adán y Eva, después de su trabajo, fuera d i e s m a d o por la rebelión. Esas razas de entidades superiores son vegetarianas. Y esto es porque sus cuerpos están tan avanzados,、eh, su ADN es tan desarrollado, es tan,、eh, ¿cómo se podría decir?、Mm, es, es, más, es menos animal, está menos animalizado. Por eso es que esas razas son vegetarianas. Lamentablemente, la difusión de la raza violeta. De los adanitas, de los hijos de Adán y Eva, no fue、eh, bien realizada. Una tragedia más de la rebelión de Lucifer. Entonces, no todos los seres humanos t e n e n s o tenemos suficiente sangre adanita. Incluso vemos seres humanos que casi carecemos de la sangre adanita.、Eh, por lo tanto, nuestros organismos no pueden ser 100% vegetarianos. El consumo de, de carne animal. Aquellos que, y que tengan suficiente sangre d anita como para volverse vegetarianos es muy buena opción, es saludable, es más humano incluso. Pero ustedes son una minoría de la población. Lamentablemente, la sangre d anita no fue bien distribuida,、eh, fue caóticamente distribuida y actualmente somos más los que necesitamos comer carne. ¿Qué es lo que debemos de hacer aquellos que somos omnívoros o, o carnívoros? Fomentar el buen trato y la buena muerte de esos seres, parte de nuestro consumo. Sobre todo porque a nosotros mismos nos conviene. A los carnívoros y a los omnívoros nos conviene que esos animales sean sacrificados con unas buenas normas de higiene, con el menor sufrimiento posible, simplemente porque eso no lo vamos a comer. O sea, es, es por lógica, ¿no? Es como si los vegetarianos, una buena ensalada de lechuga, la agarraran y la patearan y la levantaran a un bote de basura y después se la comieran. Creyendo que eso va a ser saludable, ¿no? O, si, o como si un vegetariano tomara una zanahoria, la dejara seis días al sol y después se la comiera, ¿no? n Hay que darle un buen trato a esa, a esa materia. A ese ser vegetal o animal que nos vamos a comer. Entonces, ahí es donde está el, el error de la industria carnívora y de la industria de alimentos, ¿no? Que tratan a la comida como que si no lo fuera. Como que si fuera un metal. Cuando la comida nos da vida. ¿no? Entonces, creo yo que, que, que es cierto, la, la gente que es vegetariana hace muy bien. Es una muy buena alimentación, pero no todos podemos serlo, porque no todos tenemos suficiente sangre danita para esos alimentos. Ese era otro tema polémico que se nos olvidó poner en la descripción y en la miniatura, pero qué bueno que están ustedes aquí para r e c o r d a r l o Dice: ¿Ahora qué hablas de las.? Ah, perdón, ya lo leímos. Gracias, Bernardo, por esa pregunta sobre v e g e t a r i a n s o Nos dice Máximo: felicitaciones, me pareció estupendo este canal. Muchas gracias, Máximo. Muy profesional su equipo. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Ya estamos、eh, casi terminando esta segunda misión en directo. Recuerden dar cuál es el tema del próximo directo. Va a haber dos opciones: la rebelión de Lucifer y la verdadera misión de Jesús de Nazaret Miquel de Nevadón en este mundo. Felicitaciones.、Eh, nos dice José Carlos Falde Arroyo. En el libro se comenta el avance de la genética. Y por ende, el del hombre. Dice que llegado a ese punto, la humanidad podría v e r s e seducida para crear seres menos inteligentes que hagan las cosas maduras. Así es, así es. Esa siempre es la, esa siempre la, ha sido la tentación del ser humano. Vamos a tener la, la sabiduría suficiente para no caer en esos errores. Recuerden que en el libro Durante se nos menciona que en otros mundos hay unos seres、eh, hasta cierto punto primitivos, que son. Que viven en, en, en, en los mundos m o r o n t i a l e s y en los mundos superiores, creaciones precisamente、eh, de seres humanos que están ascendiendo. Creo yo que siempre la creación de vida, de nuevos seres, ha estado implícita en nuestras inquietudes espirituales. Aquellos que son padres de familia lo pueden entender muy bien. Eh, eh, ser padre no solamente es c o n c e b i r o ser madre no solamente es c o n c e b i r Es educar, s e es crear una nueva vida, una nueva personalidad. Y es muy satisfactorio. Creo yo que va por ahí esa necesidad de crear nuevos seres, nuevas criaturas. Entonces,、eh, definitivamente se dará, pero si lo hacemos responsablemente, no debe de haber mucho problema. tengamos esa capacidad una vez que llegue ese momento, si es que no está aquí ya ese momento. Yo quisiera compartir con ustedes que el libro Durante. Y los libros de Conversaciones con Dios y del Donald Walsh me han ayudado a encontrar un Dios de amor. Siempre lo recomiendo. Así es, Conversaciones con Dios es un libro que siempre eh, eh, eh, hacen referencia a aquellos que lo leyeron primero y luego llegan al libro Durantia. Es un libro muy bueno, sí lo recomendamos.、Eh, vamos a hacer una búsqueda rápida y lo ponemos en la descripción si es que lo encontramos online. Sí, es muy recomendable. Muchas gracias por la recomendación, David. Y、eh, sigue opinando f e r n e y Muchas gracias, f e r n e y Dios habita en todos nosotros. Somos templos vivientes de Dios vivo y el reino de Dios está en nosotros. La verdad se nos va revelando. Así es, es. Es bien recibida, pero que haya tolerancia. Exactamente. Para poder recibir la quinta revelación, o para poder entregar, perdón, la quinta revelación, los reveladores se, se esperaron dos mil años. dos Mil años después de Cristo, o casi dos mil años, mil novecientos veintitantos años. ¿Por qué? Porque sabían que la humanidad para, se supone que la quinta revelación, el libro Durantia, este, es una revelación para los próximos mil años.、Eh, confiamos plenamente que antes de ese tiempo nos llegue la sexta revelación. Es cierto que hay mucho camino por recorrer, pero si ustedes, por ejemplo, empiezan a hablar de estos temas con niños, van a notar que hay un incremento en la capacidad de entendimiento de esas nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones que ya no están recibiendo tanta influencia de las religiones, el catolicismo, el islam, estas nuevas generaciones que pareciera que son más ateas que nunca, están ávidas de la quinta revelación. Hagan el intento. Con sus sobrinos, con sus hijos, con los, los niños que ustedes conocen, respetando sus, las creencias de sus papás, de sus familias,、eh, y, de, y la de los propios niños, y simplificando ese lenguaje poco a poco, ustedes van a ver que esos niños p a r a recibir este mensaje. Yo es una experiencia que tengo personal con mis hijos, con mis sobrinos. Empiezo uno a lanzarle un poquito de ideas respecto a la quinta revelación. revelación Y ellos las entienden muy fácilmente. Dice José Carlos Failden: nos, nos comenta un ser con millones de ones de, de experiencia como Lucifer, sabe que no se puede forzar la evolución. Opino que era, opinó que era una golpiza, por eso ofreció título a Jesús, quedándose con el gobierno. Bueno,、eh, si ustedes deciden que el próximo directo sea de la rebelión de Lucifer. Vamos a hablar un poquito sobre quién era Lucifer,、eh, quiénes eran sus, sus、eh, compinches. O tratar de deducir y de especular qué pudo haber ocasionado esa rebelión. Ya la estamos padeciendo. ¿Qué podemos hacer para definitivamente y acabar con eso? ¿Qué les parece? Entonces, dentro de, ¿qué serían? Cuatro viernes. Podríamos tocar ese tema o la verdadera misión de Jesús de Nazaret, que en cierto punto toca. Eso es muy importante. Bueno, amigos, pues ya llevamos un buen de directo. Creo que abarcamos los temas polémicos. Esperamos q e s i c i e n t e m e n t e clara nuestras ideas. Yo pienso que sí.、Eh, igual pueden seguir participando en los comentarios o si estás viendo este video en diferido. Pues te invitamos a participar. Vamos a subir también el audio a iTunes y a i、e、v o o x Ahí también puedes hacer comentarios y ahí también puedes votar sobre el tema del próximo directo. Les agradezco mucho su atención a todos aquellos que participaron. Muchísimas gracias. La verdad es que todo este proyecto está superando nuestras expectativas. Está siendo muy grato. A ustedes, lo mucho poco que sabemos, sabemos que. Todo lo que hemos transmitido aquí, y así lo asumimos y lo repito nuevamente, son interpretaciones nuestras. ¿tien? Y la gran mayoría de lo que he dicho aquí es responsabilidad mía, de a g o n d o n t e d e Jorge Arcegas, uno de los, bueno, su amigo, si quieren verlo así. Tiene un amigo aquí en México, en Nayarit, en Tepic. Aquellos que quieran、eh, seguir. Participando de este proyecto y no estén eh, eh, agregados a nuestras redes sociales, los invitamos. Tenemos cuenta en Instagram, en Twitter, en Facebook, obviamente este canal de YouTube. Y este, en cada una de esas redes sociales、eh, publicamos información diferente. Mucha información es común, pero cada una de esas redes sociales es información por separado, para que si ustedes quieren suscribirse a todas, pueden hacerlo. No va a ser. Eh, no vamos a hacerles spam ni vamos a ser repetitivos. También están nuestros canales de e b o x y de iTunes. que Sí, son exactamente iguales. ¿Por qué recomendamos、eh, suscribirse a esos canales de podcast? Porque mucho de nuestro material primero es podcast y luego es video. Incluso mucho de nuestro material se queda en podcast. Entonces, así, lo, a, así las invitamos a que estén suscritos con, con nosotros. Les, les agradecemos mucho. Su atención, muchas gracias, Máximo. Bienvenido al proyecto de Planeturantia. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Gerardo, y a todos los que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas. Quedamos al pendiente y esto fue Planeturantia. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.